De esta mañana gris aquí en Punta del Este, con una temperatura bastante fresca, cruzamos el Río de la Plata, nos instalamos en Buenos Aires y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, tanto tiempo. Buenos días. Hola, Pablo. Se nos fue, se nos fue la voz. Hola. Ahora ahí te escuchamos, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, ¿Me Pablo? Sí, sí, sí, te escucho, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Eh. Un gusto volver a estar en contacto con ustedes después de tanto tiempo. Sí, la verdad, la verdad. ¿Cómo, cómo ha estado todo por allí por por tu por tu este, querida ciudad de castigado Buenos Castigado país con <risa> mi castigado país. Sí, sí. Mira sí. Jorge el te, el tema es así. Yo tengo una gran eh, duda metodológica si se quiere o un tema de conciencia. Yo no quiero ser en estas columnas A. No, no te escuchamos bien. Eh, voy, voy contigo, Héctor, y vos por el interno repasás un poquito con Pablo. A ver, se ve que hay algún problemita en la línea, o bueno, algo... Ya volvemos, ya volvemos. Fre Frecuencia abierta. En Enjoy Punta del Este. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para abrir el apetito de cosas nuevas. Un tiempo para una entrada a los sabores únicos. Un tiempo para un plato principal de disfrute. Un tiempo para endulzar la vida con un postre. Saint Tropez te invita a Wine Dinner, una experiencia gastronómica única de cuatro tiempos pensados y elaborados por la chef Magalioni. Cada mes, diferentes bodegas seleccionarán sus mejores vinos para maridar los platos a la perfección. Viví Wine Dinner en el restaurante Saint Tropez, en Joy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Frecuencia abierta. A ver ahora, Pablo te escucho perfecto. Ah, bárbaro, bien, bien, mejoramos, mejoramos. Vos, vos sabés que, vos sabés que te decía sí, eh, sí, Jorge, sí, sí, que yo no quiero ser apocalíptico ni, ni demasiado pesimista, pero la cuestión está tan complicada, incluso a nivel personal, eh, uno siente que se tiene que eh, aflojar un poco porque si internalizar demasiado afectivamente todo lo que está pasando en la Argentina, eh, Te complica, se te complica la vida. De modo tal que, si me permitís, yo en unos minutitos quisiera hacer una desapasionada descripción de los rasgos que están eh, eh, ocurriendo en la Argentina en este momento. Si me permitís. Bien, dale. Eh, mira, eh, después de una intrascendente reunión que tuvo el, nuestro presidente Fernández con Biden, que le dio 20 minutos escasos, y parece, aparentemente en algún momento hasta parecía que podía estarse durmiendo, eh, Biden, por supuesto, que fueron, básicamente, el, el presidente argentino fue a pedir apoyo, fue a pedir, pl no plata, sino el apoyo para el fondo monetario, que estamos acogotados, <coughs> apenas sale de esa reunión, en el mismo día sale con agresivas expresiones hacia los mismos tipos La, el, la, Estados Unidos el imperio Yankee o el fondo monetario frente a las mismas fuentes de las cuales solicitaba el apoyo e, era algo increíble por otra parte en, este mismo, en estos mismos días el senador republicano Ted Cruz pedía que Cristina Fernández debía ser sancionada internacionalmente por profundamente corrupta y quiso socavadora del Estado de Derecho de la Argentina <coughs> y todo esto en el marco Jorge, de una acostumbrada serie de malas noticias que ocurren en la Argentina que yo no te las voy a describir exactamente pero si le pongo algún tito de, te puedo decir eclosión de acciones delictivas en todo el país, agresión y asalto a mujeres, a hombres, jubilados estudiantes, casas de familia colectivos y colectiveros todo ante la prácticamente impotencia de la fuerza de seguridad. Sigo. Una puja encarnizada en la principal oposición, lo cual me da una bronca bárbara, por una modificación al régimen electoral que prácticamente lo hizo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, simplemente para el égido de la Ciudad de Buenos Aires, y que desató una puja interna que a los que estamos con ganas de que esta tortura política termine, este partido de los este frente opositor lo que hace es pelearse y deteriorar su imagen incluso frente a la gente que quiere y que obviamente creo que lo va a votar. Pero esto es así. Mientras tanto, ustedes habrán visto en la televisión un ministro de seguridad muy pintoresco de la provincia de Buenos Aires, una especie de rambo que fue solo con un solo un solo acompañante a una manifestación de colectiveros que Eh, reclamaban apoyo de la fuerza de seguridad porque habían asesinado salvajemente a uno de sus colegas y le pegaron un par de trompadas bastante fuertes y en es, en ese mismo en esa misma semana <coughs> ayer o anteayer ayer el mismísimo ministro de seguridad de la nación el eh, señor Alberto eh, Aníbal Fernández no confundir con Alberto Fernández Acabó de afirmar que, textual, en caso de triunfar la oposición en los próximos comicios, habrá un baño de sangre y de muertos en el país. Todo esto, y te termino con esto, en el marco de un índice de pobreza que de la Argentina que tiene metidos en este segmento, que no le alcanza para vivir, al 40% de la Argentina. El 54% de los chicos de hasta 14 años en la Argentina son pobres, más de la mitad, y que no solo, Jorge, indican una situación desesperante para los que lo padecen, sino porque es una gravísima hipoteca para el futuro. O sea, casi uno de cada dos niños nacidos en nuestro país se está revistiendo en esa condición. En la misma de esto queda reafirmado porque en la mismísima vos lo, lo debés haber visto en la mismísima vereda de la casa rosada de la casa de gobierno una beba de tres meses murió por estar eh, por problemas respiratorios y que, eh, cuya familia vivía en la calle directamente en los umbrales de la casa de gobierno estos son algunos de los aspectos que eh, si te diría que ya es casi cotidiano el padecimiento de una inflación increíble para el Uruguay, para los uruguayos, que supera el 100% y que va camino al 110, 120%, porque no tiene viso de, de aliviarse. Y si, finalmente, te, con esto te redondeo este detalle, ayer se cumplió la predicción de uno de los legisladores de la oposición, que hace unos meses cuando el dólar estaba a doscientos y pico, cerca de trescientos, decía no, si el dólar va a estar a cuatrocientos, y la gente le decía, este tipo está loco, es un apocalíptico. Ayer el dólar blue de veras tocó los cuatrocientos pesos. De modo tal que hay eh, sint sintéticamente un hartazgo que la, que no lo vemos nunca. Yo no lo, en mi larga vida no lo he visto nunca en la Argentina, y el hartazgo este se dirige no solo al gobierno, sino a toda la política, con lo cual permite suponer que la gente está dispuesta a aferrarse a cualquier cosa que le venda, aunque sea como espejito de colores, una imagen de cambio. Pablo, déjame hacerte, no sé. déjame hacerte dos, estoy, comentarios que, dos comentarios de algo que no mencionaste y a mí me parece que están resultando como disparadores dentro de toda esta realidad. Por un lado no mencionaste que Macri en este tiempo que transcurrió anunció que él no va a ser candidato. Por supuesto. Y esto sí, sí. y esto esto desencadenó una feroz competencia antes de tiempo en la, en la interna del, de la propia oposición que termina, me parece a mí, implosionando para dentro de la propia de la propia oposición porque. Hay unos líos bárbaros en la interna y, en definitiva, quien lo ve de afuera dice bueno, pero salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor con todo esto. Y a su vez me parece que todos estos errores del gobierno y todos estos errores de la oposición terminan generando un crecimiento de mil y sin que él, él haga, haga mucho tampoco. Es totalmente cierto, totalmente... Él crece por los errores ajenos, no por los méritos propios. Primero, lo de Millet es absolutamente cierto, porque cada vez que habla, pierde. Él, eh, si fuera por Millet, tiene que poner cara de loco, actitud de loco y dejar que los otros hablen. Pero cuando él habla, de alguna manera, eh, eh, los que piensan un poco más más detalladamente en términos económicos o políticos, pueden, pueden darse cuenta que está loco. Pero la verdad es que eh, esto es así. El crecimiento de Millet es exponencial y en el en el frente opositor, en el frente del junto por el cambio el partido de Macri que vos mencionaste, eh, directamente están evaluando absolutamente la alternativa de tener que contar con este loco para tener mayoría, no solo para ganar la elección en caso de que así sea, sino mayoría legislativa en un eventual nuevo congreso. Pero te quiero referir lo de Macri, lo de Macri nunca estuvo cantado que él fuera candidato, a mi criterio. Él lo mantuvo mantuvo un silencio expectante para ver cómo, cómo venía la cosa, pero eh, nunca estuvo demasiado definido que fuera candidato. Lo que ocurre es que eh, era cantado que hubiera dos o tres candidaturas fuertes dentro del PRO, que es uno de los partidos que forman parte de la coalición de Juntos por el Cambio. Le recuerdo a mis amigos uruguayos que... Eh, junto por el cambio es una coalición de tres partidos el, el, la Unión Cívica Radical, un partido centenario y tradicional de la Argentina hace cien años eh, el PRO, que es un partido fuerte y un partido menor que es la coalición cívica eh, en este caso la implosión, o sea la, el, el lío que se armó fue en el PRO, no ya por la deserción de Macri, porque hasta ese momento cuando él anunció que, que no iba a participar de la de la contienda no lo eh, no, no fue demasiado sorpresiva estaba Va, varios se de aplaudieron de... varios aplaudieron de la internet bueno, pero por supuesto pero ocurre que el lío que se armó es por una movida de Horacio Rodríguez Larreta el principal diría candidato del junto por el cambio por una modificación en el régimen electoral de la ciudad de Buenos Aires O sea, como él es jefe del, del ejido de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso una, un sistema que no resulta del gusto, del agrado de sus otros competidores dentro de Juntos por el Cambio, porque le hace un poco el caldo gordo a la Unión Cívica Radical. Es un poco complicado para mis amigos uruguayos que eh, es meterse un poco en la interna de la política argentina. Pero esto es así. No fue tanto por la deserción de Macri, sino porque estaba cantado que iban a ser los los que se enfrentaban una línea dura que está representada por Patricia Bullrich y una línea más contemplativa, más moderada, que es la de Horacio Rodríguez Larreta. ¿No erró el Me tiro Rodríguez la Larreta? ahí ¿eh? ¿No erró el tiro? ¿Cómo? No, er, ¿No erró el tiro? ¿No eligió mal el momento para lo erró, hacer este anuncio? Lo, lo, lo erró de hasta, de hoy hasta pasado mañana, ah, no porque Horacio. está perdiendo perdiendo... Eh, no solo eh, una energía fundamental que es la que necesita resguardar la, la coalición opositora para poder enfrentarse con el peronismo, sino porque directamente esto no es... La, la relación, lo que la economista diríamos, la relación costo-beneficio no es tanto aparentemente y sí lo que le costó, el costo que le acarrea esto a toda la coalición que piensa, hace, determina esta movida determina, Jorge, un poco lo que dijiste, que la gente lo mira y dice pero como esto es más de lo mismo, vos lo acabas de decir bien y eso lo dice la gente también. Pero obviamente, eh, Jorge, te quiero aclarar a mi criterio, que no es más de lo mismo. Lo que tenemos, eh, el, el padecimiento de de los años vividos bajo regímenes peronistas, kirchneristas, etcétera Los, lo hemos comprobado, y cualquier cualquier sistema eh, eh, período que vos evalúes de los de gobiernos no peronistas, si bien no han sido brillantes, ni mucho menos, no tienen ni punto de comparación con la falta de respeto a las instituciones, con el eh, populismo exacerbado, con la demagogia, con el grito estentorio que tiene el, este régimen que espero, de todas maneras, que tuviera un que tenga un punto final en octubre ciertamente. Pablo, no. déjame hacerte dos sí. comentarios una, una una es una consulta la gente seguidora ¿Sí? la gente seguidora de Macri ¿dónde se para ahora en la interna de Juntos por el Cambio? esa la, esa es la primera Bullrich. consulta y Burlich con sí Bullrich. con Burlitz. Sí. o sea que a Rodríguez sí. Larreta le salió el tiro por la culata, totalmente no no no es que básicamente sí es decir eh, Esto le, le costó mucho, le cuesta mucho a, a Rodríguez Larreta, le cuesta mucho. Y lo que vos dijiste bien, de errar el tiro, es absolutamente así. Sí, sí. Bien. Segunda pregunta. Y otra cosa, ¿quién se quiere hacer cargo de este, de, de de ese país? Porque en definitiva, todos querrán sí, hacer carrera política, todos querrán algo de poder, pero en definitiva, este ¿se puede gobernar la Argentina...? ¿Más allá de que la próxima elección la gane Juntos por el cambio? Bueno, es una pregunta excelente, me encanta, porque justamente ayer estuve hablando algo al respecto con mi mujer, a quien vos conoces muy bien, eh, y que hablamos mucho de estos temas. ¿Quién quién se quiere hacer cargo? Siempre, en política, hay gente ávida de poder. Esto a lo largo de mi vida también lo he comprobado. El poder es un, un una una deidad que atrapa y que atrae muchísimo es decir por sus distintas implicancias, de modo tal que siempre hay quienes van a querer agarrar esto, de alguna manera u otra. La segunda cosa es que, frente a los que no estamos en esa sino que somos espectadores nos hacemos otra pregunta frente a este marasmo que le está atravesando la Argentina ¿Quién ¿Qué es mejor para nosotros? Y yo le decía a mi esposa que, de alguna manera, lo que uno tiene que hacer es privilegiar las preguntas que uno hace, las, lo que se llama en la, en, en la dialéctica de Hegel, las contradicciones. ¿Cuál es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, la primera contradicción? Yo quiero que siga este gobierno o quiero que venga otro gobierno. Y la primera respuesta que me surge es que abierta totalmente yo quiero que esta gente se vaya. La segunda pregunta frente a esta primera respuesta es que yo quiero que los que vengan hagan las cosas razonablemente bien, pero para que la hagan bien, razonablemente bien, más o menos bien o regular, yo lo que necesito es que estén en el poder. de modo que la primera cosa es que nosotros, los ciudadanos de a pie, los que espe somos espectadores, lo que queremos, y hay por suerte una mayoría en este momento que quiere que este régimen de oprobio del peronismo se vaya eh, es que eh, este, este régimen termine bien te faltó un detalle importante que eh. se vayan que se vayan pero no se van de la argentina se van ah, del no, se no. van del gobierno y van a ser no, una oposición no. van a ser una oposición que va a ser un tormento para quien venga también pero eh, Y no, no solo va a ser un tormento, sino que lo anticipó de alguna manera estúpidamente este ministro de Seguridad que te dije, Aníbal Fernández, cuando dijo que si gana la oposición va a haber un baño de sangre. No. Él quiso decir que va a haber un baño de sangre delictivo, pero va a haber un baño de sangre o de lodo o de, o de complicaciones. Porque yo quiero recordarte que en el año 17, Jorge, Macri, en el uso de la presidencia, en el Congreso promovió la modificación de una ley jubilatoria imprescindible porque el sistema jubilatorio argentino está eh, de, destruido, prácticamente implosionado, y le tiraron en ese momento, las hordas kirchneristas, le tiraron en la plaza del Congreso catorce toneladas de piedra contra el Congreso mismo, fue una una un, prácticamente una sonada civil que no tiene precedentes. De modo que es un preanuncio de lo que puede ocurrir, El año 24, Jorge, vos me vas a ver mucho más tiempo allá que en, en tus pagos que acá, porque la, el 24 va a ser largamente peor que en el 23, y en esto no soy exageradamente apocalíptico. Todo el mundo está pensando esto porque no es solo el tema de la inflación que se ha desatado y que como tal, Eh, tiene una espiral inflacionaria que se retroalimenta y si vamos del 80 al 90, del 90 al 100, ahora vamos. Yo te pro, propongo, eh, pre, presumo que dentro de poco estamos en un anualizado de 120, 130 eh, y esto eh, va camino. Si no se toman las medidas correctas, a hacer una hiperinflación como las que ya tuvimos en otras oportunidades. Pablo, tengo que ir redondeando esta esta conversación. Esperaba de repente este algo, algo que generara que yo te tuviera tipo, mejores noticias, <risas> que generara <risas> algún tipo de de esperanza de cara al futuro. Pero realmente cada vez que hablamos, la sensación que tengo que Argentina está un poquito peor de lo que estaba cuando hablábamos la vez anterior. Y, y, y, basta y, ver es, los medios, y es muy preocupante esto, ¿verdad? Y basta bueno. ver los medios argentinos y los diarios argentinos para darte cuenta que yo no quiero exagerar de de ninguna manera, pero lo que tampoco puedo pintarte es una eh, un escenario color de rosa cuando realmente la situación, mira, en mi larga vida que te digo, nunca lo he vivido como en esta oportunidad. Te mando un abrazo, Pablo, buena semana para ti. Un abrazo muy grande, un cariño para todos los oyentes. Dale, ¿eh? gracias, chao. Frecuencia abierta